Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pasan cuatro minutos de las 9 en punto de la mañana, tenemos 7 grados de temperatura, según se indica, en la estación meteorológica de Tele Elche y damos la bienvenida al último programa del año. Hoy es Nochevieja, hoy es... Eh... 31 de diciembre de 2019. Es tiempo de hacer balance. Les invito a que se queden aquí, en el 101.4, con nosotros para reflexionar y recordar juntos cómo ha sido 2019 para este municipio. Ha sido un año de elecciones y de estrategias que han marcado la gestión política con discursos electorales y postureo. Las elecciones generales se fijaron en abril y Chimo Puig, lo recuerdan, aprovechó para adelantar las elecciones autonómicas y hacerlas coincidir con las estatales. La esta jugada le salió bien a los socialistas y por los pelos lograron repetir el gobierno del Botánico con Podemos dentro. Sánchez no logró formar gobierno en el país y la repetición de elecciones generales nos... ...tiene ya acostumbrado... ...a que este país... ...esté en permanente bloqueo político... ...con una derecha populista... ...que va cobrando más votos... ...con un centro desaparecido en combate... ...y con el independentismo catalán... ...rompiendo la convivencia... ...las elecciones locales de mayo... ...nos trajeron el bipartidismo... ...el PSOE fue el más votado... ...Compromís perdió la mitad de sus concejales... ...y los partidos locales... ...desaparecieron... ...partido de Ilche e ilícitanos por Ilche... ...entró Vox... Y el PP, o mejor, Pablo Ruz, consiguió mantener el número de concejales. Mientras que Ciudadanos siguen el Che con sus luchas internas. Antes de las elecciones tiraron a David Caballero y les pasó factura. Su marcha suposo, supuso la pérdida de un concejal. Y Caballero colocó a sus compañeros de partido en las mismas alcantarillas. Eso es lo que dijo. por Responsabilidad con el pueblo de Elche por todo el trabajo que llevamos haciendo desde el año 2013 y desde el año 2015 en la corporación, por haber conseguido, con mucho trabajo, rebajas de impuestos, como sabemos, el impuesto de vehículos, por haber aportado en estos casi cuatro años más de 350 propuestas para que Elche siga adelante y siga mejorando. Por esa responsabilidad, y no por los que han actuado, desde las alcantarillas queremos anunciarles tanto juan antonio Sempere como yo que hemos registrado en, en la mañana de hoy en la secretaría general un escrito eh, renunciando a eh, el grupo municipal de ciudadanos que pedimos la baja el partido el pasado miércoles y eh, pasar a ser concejales eh, no adscritos que por responsabilidad con Y ahora el partido ha echado a Eduardo García Antiveros, su portavoz municipal que comenzó con ganas de realizar un buen trabajo y un día antes del anuncio de su expulsión, esto era lo que decían los medios de comunicación en rueda de prensa, ajeno a lo que se le avecinaba. Quiero contar con las mejores personas y en esta nueva etapa que iniciamos hemos creado un equipo de profesionales formados y preparados para ejercer estas responsabilidades. Queremos con ello abrirnos a la sociedad ilicitana para que sepan que cuentan con nosotros. Con la ayuda de este equipo donde hay grandes profesionales haremos una oposición firme pero constructiva con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ilicitanos. Pues ahora, una vez formalizada su expulsión del Partido de Ciudadanos, suponemos que García Antibérez decidirá, pues lo mismo que Caballero, no dejar el acta de concejal y pasar a ser concejal no adscrito. Y este año, 2019, además, eh, en este año se celebraron otras elecciones, las de la Universidad Miguel Hernández. El catedrático de Genética Juan José Ruiz ganó esas elecciones, convirtiéndose así en el tercer rector de esta institución académica. millemente capacitado eh, dado que conozco bien el funcionamiento de todos los órganos de la ciudad, de parlamentos, servicios, escuelas y centros, me considero capacitado para presentarme a estas elecciones y para presentarme a candidato a rector. Pero insisto, como ven aquí, lo que presentamos hoy es full Y Tras la toma de posesión, el nuevo rector no se olvidó de sus promesas electorales y se reunió con el alcalde de Elche para reforzar el papel de la universidad en la ciudad. Se ha creado una comisión bilateral para desarrollar precisamente esos proyectos, los primeros el convertir el albergue de Altavix en una residencia de estudiantes. Antes hay que firmar un convenio para formalizar los detalles de la cesión de ese espacio que lleva años cerrado a la Universidad Miguel Hernández con el fin de que la equipe y la ponga en marcha. También 2019 ha sido para el gobierno de coalición, PSOE y Compromís el año en el que quieren desbloquear o han querido desbloquear el mercado central y el hallazgo del refugio de la guerra civil les ha ayudado a rescindir de forma unilateral el contrato con la Partisa, a pesar de las críticas de Placeros y de los grupos de la oposición. Yo creo que este hallazgo tiene una extraordinaria relevancia, creo que es la primera circunstancia, porque indudablemente tiene un impacto considerable sobre el hipotético proyecto de construcción del mercado y de construcción del aparcamiento, porque se encuentra en, en, la, en plena zona de, de desarrollo del aparcamiento en el subsuelo de la Plaza de las Flores y de la Plaza de la Fruta y bueno a expensas de que hay que obtener más información y hay que documentar eh, la información que hoy se ha obtenido. Yo creo que la primera conclusión a la que podemos llegar es que eh, no solo que tiene curiosidad una extraordinaria relevancia patrimonial y cultural el hallazgo, que quiero ponerlo de relieve, sino que eh, viene a poner de relieve la inviabilidad del proyecto de construcción del aparcamiento del mercado central. Y Aparcisa, su gerente Álvaro Gordillo, ya advirtió que son una empresa que quieren ganar dinero, por lo que no van a tener ningún problema en resolver esta situación si se les pagan lo que piden. Pero se ha preguntado qué va a ocurrir con los placeros del mercado provisional. Bueno, Aparcisa es una entidad mercantil que al final hemos venido a ganar dinero, aunque, aunque sea a, a, a la par de hacer el bien para la ciudad, ¿no?, tal, bueno resolverríamos pero y qué pasa con los placeros se quedan a los pies de los caballos se quedan en tierra de nadie y para nosotros los placeros son es un eje fundamental del proyecto y ya lo hemos hablado muchas veces Y otro de los proyectos enquistados es el Hotel de Arenales, pero ha encontrado en el Tribunal Supremo una salida. La pasada semana llegó la decisión del alto tribunal de desestimar el recurso de los propietarios y avalar la paralización de esa rehabilitación del viejo hotel por no haber cumplido con las condiciones de las licencias otorgadas. Ahora queda esperar que Costas reactive el expediente y se derribe esa vieja estructura que hace al litoral y supone, según el alcalde, ...un grave riesgo para la seguridad de todos. Y en 2019 hemos celebrado los 40 años del trasvase Tajo Segura... ...sin saber si esta infraestructura, que es esencial, clave, vital... ...para el futuro de nuestro territorio, va a poder continuar. Los agricultores ya se preparan para movilizarse en 2020... ...y llevar a los tribunales, al Gobierno Central... ...por cerrar el grifo sin ningún argumento de peso... ...según señaló el vicepresidente del sindicato central... ...y presidente de Ríos del Levante, Javier Berenguer. Primero es recurrir, por supuesto, esta, esta orden del ministerial... De, ...de trasvase cero para regadío... También vamos, tomado, vamos a tomar medidas contra el secretario de Estado, que es el que ha firmado estas, estas, este trasvase, sobre todo el último, trasvase cero, que además, dando unos argumentos que nada tienen que ver con el resto de comunidad de regantes, entendemos que no es algo eh, correcto y lo vamos a intentar. Se va a estudiar el ir a demandar directamente a la persona que lo ha, que lo ha hecho. ¿no? Eh, y por supuesto se ha tomado ya la decisión de que tenemos que movilizarnos porque parece ser que la única forma de que hagan caso, eh, nos hagan caso aquí en españa eh, es movilizándose ¿no? con lo cual a partir de ahora de, de las fiestas pues ya iremos planificando cómo hacerlo y bueno, se le irá avisando a los agricultores. Pues seguimos reflexionando sobre otras cuestiones también importantes porque 2019 ha sido un año complicado para la gestión de las basuras lo que nos obliga a ser más responsables con los residuos que generamos debemos consumir menos plásticos y contaminar menos nuestro entorno natural El Palmeral está comprobado que es el pulmón de la ciudad y que frena el cambio climático porque evita los gases invernaderos Uno de los vertederos de la ciudad, la planta de basuras de la Sierra del Scremat, se ha modernizado. Las obras sirvieron para mejorar la maquinaria y con el y también para incrementar del 2 al 9% la capacidad de reciclaje y para reducir los malos olores de la basura que acaba enterrada. También ha sido el año en el que se ha sacado a, la, a licitación la nueva contrata de basuras, pero este proceso se paralizó por el Tribunal Administrativo ante la impugnación de entidades de psicologistas de Elche que están en contra de que se adjudique este servicio sin haber obligado a las empresas a que tengan un plan de gestión de los residuos previo a la adjudicación. Mientras tanto, el año acaba sin poder renovar la maquinaria para mejorar el servicio, por lo que las quejas por falta de limpieza continuarán en los próximos meses. Pero 2019 ha traído buenas noticias. Este año hemos visto cómo ha triunfado el Como cantante, la ilicitana Albarreche, quien comenzó en esta ciudad su gira, tras la presentación de su primer disco, Quimera. Estoy súper agradecida porque está teniendo una muy buena aceptación por parte de todo el público. Además, estoy encontrando un público muy diverso, no hay una edad concreta, no hay... No hay nada concreto, ¿sabes? Hay gente de todo tipo que lo está escuchando, cosa que, que a mí me ha sorprendido muy para bien, ¿no? Y la gente lo está teniendo con muchísimo cariño, además de que no es un estilo de música, un género concreto que vaya a gustar o no, ¿no? Entonces tenía una idea a lo mejor un poco ambigua de lo que iba a pasar, pero súper feliz con el resultado. Y bueno, en elche dos fechas para mí es increíble porque estamos a punto de hacer el segundo sold out y es, no sé, como volver a casa y encima empezar aquí es súper importante. Y además, 2019 ha sido el año, sí, lo están intuyendo por la sintonía deportiva, de Nino, el capitán del Elche, quien fue el pregonero de las fiestas patronales. Bueno, he notado el agradecimiento el agradecimiento que me han dado por las calles eh, por el pues bueno por el sentido pregón que, que di con toda mi ilusión del mundo y la verdad que, bueno, una vez más encantado y agradecido al de bueno del cariño que, que, que percibo por las calles no Bueno, siempre siempre la vivo con mi familia anoche la viví desde la terraza de casa aquí al lado, las disfruté ya se he dicho a Mariola le he dado la, la, la enhorabuena porque creo que fueron muy bonitas así que, que bueno, creo que un año más Creo que sigue siendo eh, las fiestas muy bonitas, hay que vivirlas, disfrutarlas y bueno, a seguir, a seguir que son muy bonitas, ¿no? Pues así vivió Nino las fiestas patronales que pregono y también... Este jugador ha batido récords, que está siendo el jugador destacado de su equipo y que terminamos el año pendientes de que se recupere de su lesión para que continúe marcando goles en 2020. Un Elche Club de Fútbol que ha cambiado de dueño, ha pasado a manos argentinas, el inversor Cristian Bragarni ha comprado el paquete de acciones a José Sepulcre y con ello el equipo, por primera vez en su historia, deja de estar en manos de empresarios ilicitanos. Y otra figura destacada de 2019 es Francis Mojica, el científico ilicitano que ya revolucionó el mundo de la genética por su técnica CRISPR, que permite la cura de enfermedades, ya que consiste en cortar el ADN malo para pegar la secuencia de ADN sano. Mojica ha obtenido numerosos reconocimientos y continúa postulándose a los premios Nobel de Medicina o Química. Sus años de investigación y su dedicación le han valido para ser nombrado este año hijo predilecto de Elche, su ciudad. ¿Qué, ¿Qué más puede pasar en esta ciudad? ¿Qué más me pueden dar en esta ciudad? Eh, ya eh, por hace unos años, cuando fui pregonero, no me lo podía creer. Y, de hecho, eh, creo recordar que, que le dije al alcalde, digo, pero si a mí no me conoce nadie. <risa> Esto va a ser un desastre, voy a estar aquí. Y a decir, bueno, ¿quién es este? Hombre, ahora ya entiendo que sí que se me conoce, Y es un tremendo orgullo, una, una tremenda satisfacción, un enorme honor formar parte de, de esta, esta joya, esta obra de arte, esto que tenemos en, en el corazón todos los, los ilicitanos. También fue nombrado a título póstumo este año al periodista Vicente Verdú como hijo predilecto de la ciudad. Y otra persona que ha tenido éxito en este 2019 y que se ha convertido en la perfecta embajadora de nuestra gastronomía es la cocinera Susi Díaz, que ha recibido este año el Premio Nacional de Hostelería. No recibir un Premio Nacional de Hostelería Y encima, un premio que viene de la mano de hosteleros, creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar, ¿no? Porque precisamente los profesionales eh, somos los más exigentes. Entonces, que te den un premio tu misma gente, tus compañeros, es algo bueno que yo cuando me he enterado me he quedado, bueno, no tengo palabras para decírtelo. No. Sin lugar a dudas es un reto, porque al final este reconocimiento tú tienes que demostrar que realmente eres merecedora de, de él. Entonces, esto supone que todos los días, si me esfuerzo muchísimo cuando me levanto, ahora me tengo que esforzar un poquito más. Y en Elche se le ha sabido felicitar concediéndole un jardín en Altavix con su nombre, Susi, la cocinera Susi Díaz. Y otra mujer, la empresaria Maite Antón, ha conseguido ser la primera mujer en dirigir la patronal de empresas familiares de la provincia. Eh, son menos las barreras para, para eh, entrar en una empresa familiar para las mujeres y en efecto el 73% de las empresas familiares tienen mujeres en puestos directivos frente a un 32% en las que en las no familiares o sea que sí yo de todas maneras pienso que en efecto esta es una cuestión de tiempo y que ahora pues las mujeres ya de una generación determinada que hemos tenido una formación y una experiencia y una experiencia Eh, ...necesaria para puestos de dirección... ...pues vamos a ir llegando de forma absolutamente natural. Sin olvidar que tenemos además dos mujeres de Elche... ...en el Gobierno del Botánico, en el Gobierno Valenciano... ...a Mireia Moya como consellera de Medio Ambiente y Agricultura... ...y a Carolina Pascual como consellera de Universidades... ...Tecnología e Innovación. Y de entre todas las visitas que hemos recibido este año... ...destaca sin duda la de la reina Doña Leticia, al Instituto Severo Ochoa, para apoyar la decisión del Gobierno Central de potenciar y mejorar la enseñanza de la formación profesional. También destaca la visita del ministro de Cultura, José Guirao, quien abrió la puerta a la cesión temporal de la dama del Che, a pesar de que el anuncio, esas declaraciones las hizo en plena campaña electoral. Pero ahí quedan sus palabras. Eh, para que pudiera volver a venir temporalmente tendría que contextualizarse en el marco de una exposición de arte ibérico que estuviera a la altura de, de la dama. ¿no? En ese sentido, si por parte del museo se, se organizara esa exposición pues eh, y en función de la calidad de la exposición estaríamos dispuestos a contemplar el préstamo temporal, eh, mientras que dura la exposición, de la dama del Che y de otras obras, de, de otras piezas del arte ibérico que, a, que haya en las colecciones nacionales. Pues de momento, en 2020, no hay visos de que la cesión temporal de la dama a Elche se produzca. Y una persona que fue reprobada en el Pleno de antes de las elecciones de abril fue el conseller de Educación, Vicent Marsá. Pero de nada sirvió esta reprobación, porque el gobierno del Botanic ha continuado apostando por él. A pesar de que su vicepresidenta, Mónica Oltra, tuviera que pedir... Aquí, en Teleelche y, y ante todos los medios de comunicación, disculpas al pueblo de Elche por no haber podido suprimir ningún barracón escolar, a pesar de que lo anunciaron. Pido a la gente que abra el abanico, que no solo vea mi colegio sigue en barracones. Y, y, y pido disculpas, porque realmente tienen razón, nadie quiere ver a sus hijos estudiar en barracones, pero que lo vean todo. Sus hijos probablemente ahora serán menos. Están en un barracón, sí, pero son menos y tienen más profesores. Y eso también es importante, porque en el fondo lo fundamental es lo que pasa dentro del aula. Hemos mejorado la, la formación de los profesores de inglés para que nuestros niños aprendan inglés. Y de Elche se han marchado el comisario de la Policía Nacional, Javier Pérez Castillo, al ser ascendido y ocupar un cargo de mayor responsabilidad en la provincia de Toledo. Estas fueron sus declaraciones cuando dijo adiós a Elche. He comentado con el alcalde, yo de Elche me llevo lo mejor. o sea Ha sido un honor, un placer, un privilegio. Yo creo que no voy a vivir otra experiencia como esta en mi vida. Ha sido la experiencia más motivadora y más gratificante de mi vida profesional. He aprendido a querer a Elche más si cabe de lo que ya la quería. Porque me he metido en los entresijos, en su mundo, en su cultura. Y entonces aprendes a quererla de una manera... Más, ...más concreta y más eh, concisa, ¿no?, más, más apropiada. Y también el gerente del Hospital Vinalopó, Ramón Navarro... ...abandonó su cargo por jubilación. Y yo he procurado que los pacientes estuviesen bien atendidos... ...hemos conseguido muchos logros durante este periodo... ...se ha incrementado mucho la cartera asistencial... ...en toda la comarca... Hemos eh, conseguido integrarnos a nivel de, los, de, de la sociedad, tanto en Elche como en Aspec, de Villen y los Ondones, y creo que ha sido una época, o un periodo muy favorable en todos los sentidos, fundamentalmente en la atención a los pacientes. Los efectos del cambio climático ya se están notando. Los episodios de gota fría serán más frecuentes y devastadores. Elche se libró del desastre que dejó la dana de septiembre en la Vega Baja, pero seguimos en riesgo con ciclos de sequía frecuentes, fríos extremos y pérdida de cultivos. En definitiva... Cerramos un año electoral con un gobierno aún en funciones, lo que significa que la cultura del diálogo se ha perdido en la política de este país. Los agricultores ilicitanos cierran el año sin agua porque la ministra en funciones ha decidido cerrar el trasvase para el riego porque dice que contaminamos el mar Menor cuando nada tienen que ver los agricultores de nuestra provincia y el palmeral sigue esperando muchos más cuidados de los que recibe la gestión de los residuos sin notables mejoras en el municipio y la economía sumergida instalada en pues el tejido empresarial de la ciudad. Así que ya sabemos qué pedir a los Reyes Magos.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 Esta noche vieja tienes una cita con Calendura con la Plaza de Bikes y con Teleelch Campanadas de fin de año con Carolina Irles y Salvador Campello Un año más, las subas en directo por Teleelch Patrocina Autobuses Urbanos de Elche Grupo Avanza Informativos en Teleelch Radio Marca la Glorieta con Rosmar y Alonso Y continuamos aquí en La Glorieta, ahora después de este resumen del año, vamos con nuestras secciones musicales que iremos en el último día del año pues hemos escogido al cantante británico Chris Norman para escuchar la canción navideña de este día, su bello crisma es este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 Informativos en Tele-Elx Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y hoy todo está preparado para despedir este año 2019 en la Plaza de Baix al son de las campanadas de Calendura. El Ayuntamiento... ...ha desplegado numerosos equipos musicales y audiovisuales... ...para poder realizar una noche vieja por todo lo alto... ...dar la bienvenida a 2020 con nuestros mejores deseos... ...y despedir este viejo año. Nosotros Tele-Elch siempre cumplimos, desde hace pocos años... ...cumplimos el de ofrecerles en directo las 12 campanadas... ...y es nuestro compañero Salvador Campello... Junto a la reina de las fiestas, quien hace realidad este deseo, este deseo para muchos. Salvador Campello, buenos días, estás preparadísimo, ¿no? Buenos días, Ros, buenos días a todos los oyentes. No estoy muy acostumbrado a estar yo al otro lado del micrófono ya, ya. siendo entrevistado, pero bueno, la ocasión lo merece porque es un día muy especial para todos, porque hoy despedimos ya el 2019 y vamos a dar la bienvenida a los felices años 20, que no a la década, a los felices años 20, Para tomarlos juntos las uvas con el sonido más ilicitano posible, el sonido de las, de, campanadas, de las campanadas de Calendura. Eso será a las doce en punto de esta noche, porque yo antes quiero otro sonido. ¿Se te ocurrió a ti la idea de que las reinas de las fiestas te acompañaran todas esas noches viejas para dar la bienvenida a 2020? Una idea magnífica, sensacional. ¿Sabes por qué? Porque fíjate lo que dijo la reina de las fiestas de este año cuando salió elegida. Fíjate cuáles fueron sus deseos. Contamos con muchas ganas, con mucha responsabilidad. Sabemos que habrá momentos difíciles, pero nos quedaremos siempre con la parte positiva. Y esperamos que él se sienta orgulloso de la representación que, que vamos a hacer y vivir momentos emocionantes. Salva, ¿vivirá momentos emocionantes, Carolina, irles contigo? Hombre, espero que sí, con todos los ilucitanos que nos acompañen en esa Plaza de Valls, porque cada año se llena más y más de personas de ilucitanos que deciden dejar la Puerta del Sol y venirse pues a la Plaza de Valls a ver las campanadas de Calendura. Es un momento muy emocionante porque... Como dice la canción de Mecano, de un año más, pues por un momento hacemos algo todos juntos a la vez, que es tomarnos las uvas, que es felicitarnos, y en ese momento, eh, desde ese balcón en el que estamos, vemos cómo la gente, eh, todo el mundo se felicita, de igual que no conozcas a la persona que tienes al lado, todo el mundo está contento, está feliz y lleno de buenos propósitos para el nuevo año que empieza. Es verdad que... El, el castellano tiene ese matiz, ¿no? Que nosotros cuando hablamos de este día o, o de, de este paso de un año a otro, lo hablamos en, en noche vieja, ¿no? En, hmm. Nos quedamos con, con lo anterior a las doce, ¿no? En el resto de, de idiomas siempre es capdine, ¿no? O sea, es hmm. principio de años, en, en inglés también, ¿no? Es, eh, siempre hacemos referencia al momento nuevo que, que viene, en castellano a lo viejo que se va. Y es justo en ese momento en el que se unen las dos partes Justo a las 12 en punto de la noche Con las campanadas Ese momento mágico Y lo vivimos en, en directo en Elche, en la Plaza de Baís y con Calendura. Yo siempre me he preguntado menudo papelón que les das a las reinas, porque ellas no están acostumbradas a ponerse, son chicas jóvenes, no están a, acostumbradas pero a ponerse bien, ¿eh? ante las cámaras, ¿no? no Pero como, eh, como han sido ya tres años, ¿no? Con este, este es será da... Ah, el cuarto. Uf, cómo pasa el tiempo. Sí. Más rápido que las campanadas. Sí. Salvador, pero cómo, ¿cómo las preparas a las reinas? que Ante una no, cámara, ¿qué, qué no consejos falta, les das? No hace falta prepararlas porque Ya están sobradamente preparadas... ...cuando decidimos aquí en Teleels... ...que sea eh, ese cargo festero... El ...de reina de las fiestas... ...el, el ponerse en, en las campanadas... ...fue por, precisamente por la preparación... ...porque además cada año... ...sería una persona distinta... ...una persona que le haría mucha ilusión... ...que moviría a, a mucha gente... ...toda su comisión de fiestas... ...y realmente está muy preparada... ...para eh, afrontar un momento tan importante... ...como es el de unas campanadas... Eh, tiene una templanza, tiene una, una forma de, de saber afrontar esos retos que, que las preparan durante todo el año. Entonces, realmente es muy fácil. Simplemente hay que dar las instrucciones eh, básicas de un guión televisivo que puede no tener una persona que no trabaje en el medio pero es muy fácil y además nos basamos muy bien y es un secreto no eh, el vestuario oh. <risa> Es <risa> que la es de las tradiciones ¿eh? es que es algo que no se puede decir, porque al igual que está la tradición que si adelantar el pie de hecho que si pones algo rojo que si no sé brindar con oro pues bueno. es una de las tradiciones ¿no? de esas cosas que son pues al final lo que hacen diferente esta noche es por ejemplo el cómo vamos a ir vestidos claro. el, el traje de ella Eh, no lo he visto, pero es espectacular. Además, mantiene la intriga de, de, de las tres compañías que he tenido hasta ahora, Ainhoa, San Martín, Laura Pomares y el año pasado, Estertura, eh, eligieron el rojo, tonos distintos, vestidos muy, muy distintos, entre unas y otras, muy uh -huh. distintos. Y este año, Carolina Irles, pues estaban teniendo ese secreto, a ver si era de rojo o no irá de rojo. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Tenemos que verlo, entonces. Y yo, en este caso, pues como todos los años, confío en Duque... Eh, moda para celebraciones, claro. que pues también... Eh, claro, porque implicáis a los comercios. Es muy bonito porque en Elche, eh, Teleelche es, tiene eso, que, que somos vecinos de aquí. O sea, ah. que el, el frío que están sintiendo los oyentes esta mañana en Elche, eh, pues lo vamos a sentir nosotros ahora cuando vayamos a ensayar arriba de, de la terraza. Y esta noche el frío que haga lo vamos a sentir igual. Eh, vamos a, a tener pues, las mismas sensaciones que tiene de la gente de, de Elche. Y en este caso, pues también implicamos a los comercios de Elche. Entonces, uh -huh. Y en este caso, concreto que te estaba contando, en el del, el del vestuario, pues a Duque, moda de celebración de hombres pues la, la el, en este caso pues es quien, quien pone el traje. Eh, pero, en eh, Salva, tú también te ocupas, tienes que controlarlo todo. Es una noche donde todo tiene que funcionar. Las cámaras sabemos que funcionan ya por sí solas, porque no sé cuántos directos... Hemos realizado ya en 2019. Bueno, es el año que más directos hemos hecho en Tele-Elx, porque hemos hecho directos los tradicionales que siempre tenemos en, en tele como es la Semana Santa, como es las fiestas de agosto y como es las cosas de Navidad, aunque los hemos ampliado. Por ejemplo, en Semana Santa hemos hecho los directos de eh, el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, que aunque llovió lo hicimos dentro de la Basílica. En fiestas de agosto hemos hecho los directos como los de las mascletás, que hasta ahora no hacíamos, o el Piro Musical, se si hemos hecho... Varios, o el castillo final de fiestas que también lo hicimos en directo por primera vez eh, y durante el año hemos hecho varios directos que hasta ahora tampoco podíamos ver desde la manifestación feminista del 8m que fue una de las de los directos en los que más eh, he disfrutado de ver el, eh, toda la gente Eh, a la vez al unísono non reivindicando algo como el feminismo acción patente en la calle y eso verlo en, en directo tomar ese pulso de la calle en directo fue lo que sin duda el recuerdo más bonito que tengo de este 2019 pero también otros directos como eh, cuando el... hemos tenido muchas elecciones y luego eso y este año además se ha juntado tenido... también los directos de las elecciones uh -huh. hemos hecho en directo por primera vez en directo la pegada de carteles. La noche electoral fue muy intensa y ese debate que tuvimos en el escorchador con los cinco candidatos a la alcaldía pues fue realmente una experiencia única. Además, ya saben que lo hicimos producido con Apunt. Y, ...y fue una experiencia muy chula... ...yo estoy eh, segura de que a PUN le convenía hacerlo... ...con una televisión local con mayor audiencia que ellos... ...hombre, somos una, una televisión local con muchísima audiencia... ...tenemos un 8,6 de de Share... Y, ...y eso pues se demuestra en cosas como lo del escorchador que hicimos... ...que desde luego es, es... ...fue fue un reto, ¿eh? ...fue un reto el concentrar a tanta gente... ...porque veía público, además de 100, 120 personas de público... ...de diferentes eh, entes sociales, culturales, festeros y, y políticos... Luego también estaba eh, pues la coordinación uh -huh. de, de los bloques, de uh -huh. fue fue muy muy chulo. Y bueno, pues todo eso eh, se me va a pasar por la cabeza cuando escuche esta esta noche las campanadas. Yo, de los directos que hemos hecho, me quedo con el debate electoral eh, en el escorchador. Por eso me gustaría, eh, Salva, que me dijeras alguna anécdota de los políticos, los candidatos, cómo estaban esa noche. Hombre, yo creo que una de las anécdotas, que eso no se vio en televisión, pero fue... Mmm yo creo que, que lo que marcó el debate es que hacía mucho calor sí. o sea, lo primero que le dije a la concejal de cultura conforme fue nombrada Marga García, es por favor arregla el aire acondicionado del escorchador, porque hace muchísimo calor calor el aire funciona, pero es que el aire está centralizado, entonces tiene que ponerse unas máquinas que hacen muchísimo ruido, que helaban enseguida, entonces se tuvo que apagar y hacía muchísimo calor Y, y en el momento del descanso tuvimos que abrir el, las puertas para que en tres minutos se ventilase, que se ventiló. Y todo uh -huh. el mundo corrió fuera a tomar el aire y en tres minutos corriendo para volver. ahí que parecía que no íbamos a... O se estaba sonando ya la sintonía de, del programa de vuelta de publicidad y había políticos que no estaban sentados que no estaban aún de pie en sus atriles. Yo digo que me quedo con ese directo porque fue un reto profesional, pero hay directos que llegan al, al corazón. ahora A mí me gustó mucho, la verdad es que sí. Eh, no, pero me refiero que, ¿qué directo te quedas tú más emocionante, más emotivo, el que más espera la gente de Elche? Hombre, hay muchos, hay muchos, Yo la verdad. Yo creo que el misterio la coronación ya es un clásico. pero La coronación, el poder llevar la coronación a toda la gente que no puede salir de casa, que está enferma, en los hospitales, que está eh, de viaje, porque mucha gente lo ve por internet. Y la verdad es que YouTube ha hecho que se vea muchísimo en las fiestas de Elche y eso a mí me gusta me gusta leer los comentarios de todo el mundo cuando estamos en directo y ya sea desde una charanga, sea una manifestación, sea un acto cultural o un acto institucional o una mascletá, leer los comentarios de os estoy viendo desde Bristol, los estoy viendo desde Estocolmo, o sea, esos comentarios eh, yo creo que a mí, a mí me emocionan y esta noche me gustaría que la gente que, que no está en Elche y que va... A, a conectar en algún momento con las campanadas, pues nos diga desde dónde está viendo las campanadas. Nosotros en este programa no solo hablamos contigo para ver cómo te, has, te vas a preparar para dar las campanadas, vamos a hablar también con el relojero, eh, con Hernández Gómez y también con la concejal de fiestas, porque no solo está la fiesta de Nochevieja, tenemos la cabalgata, tenemos más fiestas en otras pedanías como... ...en la olla... ...en fin, eh, que la ciudad se prepara... ...para recibir el año nuevo... ...pero sí que me gustaría... ...porque hemos dicho que tienes nervios... ¿no? ...para controlar, lo que puedes controlar... ...son nuestras cámaras, eh, tu equipo... ...pero... ¿te, ...¿te produce nervios Calendura? Me produce Por, muchos porque, nervios... ...porque me... es un viejo reloj... Me produce muchos nervios... ...Calendura es un reloj autómata... ...es del siglo XVIII... ...se restauró la maquinaria eh, en los años 60 sé que le ponen mucho cariño pero calendura, pues como no va pilas como no está conectado a la corriente, a la luz como no, pues es un reloj automata es un reloj que va solo y que puede sufrir frío, calor eh, se retrasa se... entonces yo con el relojero ahora cuando venga aquí volveré a quedar con él como todos los años uh -huh. y, y es un secreto que no se lo he contado o sea, nunca lo hemos dicho en, en antena a ver, cuéntame a las 6 de la tarde uh -huh. a las 6 de la tarde ...con el relojero... ...me subo arriba del reloj... ...a comprobar a qué hora toca Calendura... ...para exactamente... ...exactamente controlar los milisegundos... ...a los que va a tocar las campanadas... ...porque... Eh, ...si por ejemplo... ...no se va a notar... O sea, uh -huh. ...va a sonar a las 12... ...la gente uh -huh. que no se preocupe que va a sonar a las 12... ...pero puede que la primera campanada... ...el mecanismo que se empieza a activar de las campanadas... ...son ahí 58 segundos... ...o sea las 23, 59, 58 segundos o que se atrase por lo que sea a 0,2. Uh -huh. o sea, Puede haber un desfase mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Pero hasta ese detalle más mínimo, en TLEELS lo tenemos controlado. Así que la gente que no se preocupe, porque la gente que se va a tomar las uvas con TLEELS va a saber exactamente cuándo tomárselas. No hay cuartos, nosotros somos los que avisamos cuando va a empezar Calendura y lo controlamos al milímetro. Pues si hay tanto control, eh, también controla, salva la rapidez con la que Calendura oh, da las campanadas para que no sea atragante no se más de uno. No se encantaría en controlarla, no se encantaría. Yo alguna vez, de broma, he dicho digo al relojero, digo ¿y por qué no se queda usted aquí? Y, y usted le da la cuerdecica para que para que suene la campana y, y lo espacia en el tiempo y, y, y hace que las campanadas suenen cada tres segundos, como la Puerta del Sol, que lo atrasan uh -huh. para que suene cada tres segundos. Y el relojero me dice, es que le encanto que tiene Calendura. Yes. el encanto que tiene las campanadas en Elche es ese es que vaya rápido, es que vaya don, rápido. Don, don, madre mía madre es mía. que vaya rápido porque Calendura va rápido va muy rápido muy rápido bueno pues que no es atragante nadie con las uvas pero son 5.000 personas las que se esperan cada año parece que hay más participación cada año más, cada año más eh, pues hay gente que tiene todavía la imagen en la cabeza de las fiestas que había antes en la plaza de Bais eso ha cambiado muchísimo muchísimo Eh, no voy a decir gracias a Teleels, pero bueno, sí que gracias a las fiestas que el Ayuntamiento está haciendo cada vez más en el, en la Plaza de Valls. Eh, es verdad que a falta de 20 minutos no hay mucha gente, pero conforme se acerca el momento de las 12, los vecinos de la zona centro se acercan a escuchar las, las campanas De hecho, tengo anécdotas de gente que conectó el primer año con la Plaza de Valls con un Eltz me refiero, vio el ambiente y se bajó. O sea, no se lo pensó y se bajó a tomarse las uvas en la Plaza de Valls porque realmente el ambiente es espectacular. Si nunca han estado en Madrid y si alguna vez han tenido la curiosidad de ver cómo es unas campanadas en directo, pues tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Bajando a la Plaza de Valls esta noche porque vamos a estar en directo desde las 12 menos cuarto. Bueno, Salva, la última pregunta. ¿Cuál es, va a ser el primer spot del año en TLEH? Pues al igual que el look, lo tendrás que ver esta noche ah, en directo. Vale. Sí, es una el... tradición también, vale, ¿no? Ver cuál vale. es el, el último anuncio del año. Y en este caso, ya te puedo avanzar, que es un anuncio de a un patrocinador local. Bonito. Muy bonito. Hombre, Antonio María se hace muy bonito siempre. Ah, sí, sí. Si <risa> sí, lo hemos hecho nosotros, desde luego, Borda, y sobre todo Antonio María. Pues eh, lo veremos. Perfecto. Pues nada, os espero a partir de las 12 menos cuarto en directo allí en la Plaza de Vais para tomarnos las uvas con to Calendura. Toda la suerte del mundo porque es la suerte de esta ciudad. Chau. <risa> Gracias. <risa> 101.4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 Locos, no seáis innovadores Conformaos, dejadlo Los sueños son locos hasta que se consiguen Nuevo Sanjón Corando El sub de nuestros sueños Totalmente renovado, puntero en seguridad Habitabilidad y equipamiento líder Y un precio sin competencia Nuevo Sanjón Corando Decían que estábamos locos Te esperamos en Alcorta Motor Tu concesionario Sanjón En Elche Sor Josef Alcorta 35 Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria de con Rosmar y Alonso. Pues lo han escuchado ustedes, está todo preparado para despedir el año desde la plaza central de esta ciudad, la plaza de Baix. El ayuntamiento ha preparado esa fiesta de Nochevieja y Tele Elche ya está preparada para acercarles las 12 campanadas en directo El viejo muñeco de Calendura con siglos a sus espaldas volverá a tocar las campanadas de la torre de uno de los pocos relojes de autómatas que han quedado en pie en este país Su maquinaria no es tan vieja porque se cambió en la década de los 60 pero no es muy precisa Por ello los maestros relojeros han duplicado su trabajo durante estos días. Ayer pudimos verlo y esta mañana volverán a subir a la torre. Hablamos con Francisco Hernández Gómez, quien se ha encargado de vigilar este emblemático reloj de la ciudad desde bien joven. Podemos hablar que tienen ustedes medio siglo ¿no? de trabajo en el reloj de Calendura. Muy buenos días, Paco. Eh, buenos días, sí, pues aproximadamente por ahí andamos, sí. ¿eh? Cerca de los 50 años. Bien, ¿y cómo es Calendura? ¿Cómo es este reloj? ¿Por qué es el único que tenemos autómata en la Comunidad Valenciana? Eh, por la información que yo recibí Creo que sí, eh, si no sé si habrá otro más, pero me parece que no, y es también de los muy poquitos que quedan en España, funcionando de esta manera, con máquinas con una máquina mecánica, digamos, con, con un reloj que hace tic-tac, <risas> no con un circuito electrónico y, y conectado a internet. Ni es digital, eh, ni es electrónico. Ni el récord, no, exactamente, la única, lo más moderno, lo más novedoso que tiene es que se da cuerda es de pesas el reloj funciona por el, por el peso de de, de, de de unas pesas como uno me dice y se da cuerda, se sube las pesas mediante un motor eléctrico es lo único es, que tiene modernizado es supongo... Más, moderno, sí. supongo que es porque ustedes cambiaron la maquinaria eh, la colocaron en eh, los años 60 no y... eso Sí, no eso fue un poco anterior a que uh -huh. nosotros nos hiciéramos cargo de la máquina bien ¿y, y cuál es el trabajo de estos días ¿Qué les preocupa de calendura bueno eh, lo, lo que más nos preocupa es que el reloj vaya con la suficiente precisión para que cuando sean las dos cuando tocan las 12 sean las 12 eh, que no haya un error muy grande en la en, en los en el tiempo de, de sonar ¿eh? El rolo tiene el, el, uh -huh. la pega que tenemos, bueno, y sobre todo y ponerlo en hora con los evidentes precisión. El rolo que no tiene segundero, uh -huh. que ajustar los segundos en la máquina es bastante, bastante complejo, no es, eso, cuesta mucho. Eso es lo que nos ha comentado, nos ha desvelado Salvador Campello, nuestro compañero, eh, que va con usted horas antes sí. de las 12 de la de la noche para sí, sí. seguir ah, seguir pesquisando, hacer, ¿no? hacer la última las últimas comprobaciones y para que él pueda tener con, con bastante precisión qué diferencia puede llevar el reloj con la hora de verdad. Uh -huh. Para que no, para que no le coja el toro, él tiene que ir controlando si si el reloj está tocándonos lo lo sí, sonando la hora dos o tres segundos antes o dos o tres segundos después, que son cosas que prácticamente no podemos ajustar, eh, que él lo tenga presente para la hora de la conexión uh -huh. saber, saber por dónde va los tiros. Y Paco, y, ¿y entonces por qué duplican ustedes las visitas a la, al reloj durante ayer y hoy? ¿Por qué lo hacen? Sí, sobre todo porque es un reloj que es muy sensible a los cambios de temperatura, porque se se empieza a comienza a adelantar o a atrasar inopinadamente y se puede ir para se puede ir de de hora pues un, una cosa considerable para la ocasión en, en la que se presenta. O sea, si en bien. días en días normales que el reloj vaya dos o tres o cuatro, 5 segundos delante o detrás, pues no no suele ser problema. Pero cuando tiene que torrar las horas de leche vieja pues Debe de tocar mejor. Pues al guardián de Calendura, a, a los maestros relojeros, eh, las personas que cada vez, cada año se congregan de, de, en forma multitudinaria en la Plaza de Valle, ya están pidiendo que eh, las campanadas de Calendura suenen un poco más despacio. ¿Eso se puede conseguir, Paco? Eh, bueno... ¿Espaciar sí. el sonido sí, de Calendura? Sí, se puede... Se puede ralentizar un poco el, el, las campanadas, eh, siempre que se hagan con con algo de tiempo. sobre No vamos a poder hacer, lo que no creo que vamos a poder hacer es hacer que a las 12 de la noche toque más lento y el resto del tiempo toque normal. O sea, se puede hacer que durante un tiempo, durante, no sé, un mediodía, un día, lo que sea, suene más despacio todas las campanadas uh -huh. eh, y luego suene normal. Eso sí se puede hacer siempre y ah, ¿sí? cuando siempre conozcas eh se pida con tiempo suiciente ante y todo eso, se prepara, se pueda preparar ah, los no. materiales que haría falta. O sea que es un reloj que tiene capacidad suficiente para para que toque más despacio sobre todo en el 31 de diciembre. Pero, Paco, ya puestos a pedir, nosotros pedimos. Pero usted, por ejemplo, este año le hicimos una entrevista y usted pidió una cosa y creo que se ha cumplido. Bueno, se ha cumplido porque la Junta de Gobierno sí. ha destinado el dinero suficiente para restaurar esos viejos muñecos, esos autómatas. Tenemos la promesa de que se va a hacer. <ríe> porque usted bueno, lo pidió bueno. a gritos, a, porque Calendureta... Bueno continúa mudo está si está, sí, está muy dañada la madera del, del autómata y entonces no sonaba no, no se podía mover lo suficiente porque eh, fallaban las articulaciones y todo eso Y entonces tuvimos que desconectarla para que no siga trabajando inútilmente y, y pedir es, y pedimos esto que lo, lo restan ahora parece ser que ha habido ya la los... tenemos la promesa de, uh -huh. que, de que lo van a hacer Y el dinero, el dinero está presupuestado. El dinero está presupuestado, pues adelante. Porque realmente eh, 2020, las campanadas de 2020, ¿podría sonar Calendureta? ¿Los sí, sí, sí, si está reparado y está en condiciones para sonar, los técnicos que, que trabajarán aquellos tendrían que ponerle un micrófono a la campana. como Ahora se le pone un micrófono a la campana de Calendureta ...para poder amplificar la señal... ...y que salga con suficiente potencia ...si no, no se oye... ...o sea, con, con la gente en la Plaza Mayor... ...de fiesta y tal... ...y la Plaza Mayor llena... ...Calendura no se oye... ...por mucho que suene... ...el sonido no llega al suelo... ...y Calendureta pasaría lo mismo... ...entonces, sí que hubo un año ya... ...al principio del, de celebrar esa fiesta... ...que se puso un micrófono a Calendureta y el micrófono a calendura y entonces se hicieron sonar por megafonía unos dos toques los de calendura, de Calend de calendureta y calendura. Uh -huh. La rehabilitación en no sólo van a rehabilitar los muñecos, también toda la torre. No, sí, toda ¿Qué, la torre ¿qué, sí, ¿qué, ¿Qué le hace falta a la a este reloj que es realmente sí, un monumento? Sí, a lo que es el reloj, a lo, a lo que es el reloj, la máquina de rola en principio nada. Lo que ocurre es que la torre está bastante deteriorada, eh, las cornisas uh -huh. ha habido Hay cornisas que se han caído... ¡Uy, sale un sonido! ¿Sabes? Hay cornisas que se han caído. Uh -huh. Literalmente, las subimos y nos encontramos en un solo un pedazo de piedra, tal y cual, porque se ha venido abajo. Uh -huh. Y hay algunas losas agrietadas, losas no, creo que... Creo que es piedra artificial y yo no soy muy muy técnico en estas cuestiones uh -huh. y que hay algunas rosas algunas de la pared agrietadas y tal. Y, vamos, es, es toda la cuestión esa estética la que está fallando bastante. ¿Y eso también eh, perjudica el sonido de Calendura? el mm, Que la bóveda no. de la torre no esté en condiciones, las cornisas se caigan... No, Perju no creo no. no creo que eso influya, no. Pues Paco Hernández Gómez, toda la suerte del mundo, toda la precisión y que Calendura pues no nos falle. Exacto, eso, eso es lo que hace falta, por menos a mí. Feliz año. Feliz y Feliz mucho, año a todos. Y muchas gracias por cuidar de ellos dos, de Calendura y Calendureta. De nada, gracias a vosotros. 101.4, Teleelx Radio Marca.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 Cuando pasan dos minutos de las 10 de la mañana, vamos con nuestras secciones musicales, que aún no hemos podido avanzar en ellas. Ya saben que hemos comenzado el programa La Glorieta haciendo ese resumen del año, poniendo algunas reflexiones y algunos algunas de las declaraciones de los personajes de 2019. Y ahora vamos con la música después de entrevistar a nuestro compañero Salvador Campello que está preparado para ofrecerles las 12 campanadas en directo como en los últimos tres años y después de entrevistar al relojero que se ocupa de calendura desde hace medio siglo como es Francisco Hernández Gómez, vamos con esas secciones musicales y despedimos el año en la que dedicamos al cine con la película Fabricio cowboy de medianoche, la única en su tiempo que consiguió varios Oscars después de que la calificaran con una X. Casi medio siglo después sigue inquietando a los espectadores y es una de esas historias que mejora con el tiempo, la de un joven tejano que intenta ganarse la vida como gigolo en Nueva York. La canción de Harry Nilsson se ha convertido en una auténtica seña de identidad de esta historia.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 Mom! Oh. off of the northeast winds sailing on some breeze and skipping over the ocean like a stone Everybody's talking at me Can't hear where they say only the echoes of my mind.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 Y en los clásicos de jazz, vamos a terminar este año con una leyenda, Nina Simone, la voz de los oprimidos. Su formidable interpretación del tema My Baby, pues eh, fue, le sirvió para ser escogida por Chanel para una campaña publicitaria y desde entonces brilló como una auténtica estrella internacional. baby just cares for me. My baby don't care for cars and racers. land a turnus my heart something he can't see shorts, and he don't even care for clothes, he cares for me, my baby don't care, a cousin a racist, baby don't care for, he don't care for high tone places, at least Thing he can't see I wonder what's wrong Y después de escuchar a Nina Simone, en la sección dedicada a la poesía, pues han pasado muchos poetas por ella. Ayer escuchábamos los versos de Pablo Neruda, pero hoy queremos acabar 2019 con el poeta del pueblo, Miguel Hernández, y con su poema más versionado y más conocido, Las nanas de la cebolla, interpretado por dos grandes de la canción de autor, Joan Manuel Serrat y Alberto Cortés. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. ondra de mi casa, ríete mucho Que es la risa en tus ojos, la luz del mundo Ríete tanto, que mi alma al oír te bata el espacio me hace libre me pone a soledades me quita carnes el me arranca boca que vuela corazón que en tus ojos relampage Estúrise la espada más victoriosa vencedor de las flores y la salondra rival del sol por venir de mis huesos y de mi amor Desperte de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa. Tan alto, tan extendido Que tu carne es el cielo recién nacido y Si no pudiera remontarme al origen de tu carrera Tavo mes ríes con cinco azarés con cinco diminutas ferocidades con cinco dientes como cinco jazmines adolescente frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Niño en la doble luna del pecho El triste de cebolla Tu satisfecho No te derrumbes No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre Las nanas de la cebolla, el poema de Miguel Hernández, cantado por dos maestros de la canción de autor, como son Joan Manuel Serrat y Alberto Cortés. Y necesitamos una ráfaga para cambiar de estilo musical. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y estamos avanzando nuestras secciones musicales. Las terminamos con la que dedicamos siempre a la música actual. Acabamos con la cantante Amaya, con el disco que ha lanzado este año. En el videoclip Quiero que vengas representa el mito de Judith, la escena bíblica en la que Judith le corta la cabeza a Olofermes. Me visitaste hace dos días y te echo de menos. La noche estuvo fría pero contigo al lado. La fuerza de una descarga eléctrica cruza por mi cuerpo. Vayamos a ese lugar en donde todo fue 1.4 pues llegamos ya a la ronda de noticias cuando pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y tenemos 8 grados de temperatura, que frío para ser el último día del año Isiar Martínez, bienvenida buenos días Y sacado el gorrito de Papá sí, Noel, ¿no? porque no puedo con, con los cascos, <risa> los gorritos, no puedo todo. Me gustabas ¿no? con el gorrito. En salir me los pongo, no te vale. preocupes. <risa> es que me gusta ya respirar fiesta. Sí de Navidad, eso, ya estamos sumergidos en Nochevieja, en cuanto menos no lo esperemos, estamos ya con con el traje puesto. Pues dime, ¿cuáles son las últimas noticias que me vas a dar de 2019? Pues como es ya clasi, un clásico, es el tradicional balance del alcalde, porque ha calificado de muy positivo y muy fructífero el año que termina y ha destacado proyectos dirigidos a modernizar pues barrios y pedanías. Carlos González ha hecho balance este 2019, resaltando la estabilidad política, construcción del campus tecnológico, los nuevos bloques del barrio de San Antonio, la obra de, del plan edificante ha recalcado que la eliminación de los barracones en los centros educativos en Elche será una realidad en 2020, esperamos que así sea. Bueno, el bailongo ayer además acogió las pre de nuestros mayores porque unas 400 personas de la tercera edad dieron la bienvenida al 2020 bailando con música, comida y por supuesto con esas tradicionales 12 uvas de la suerte a golpe de, de campanada y la verdad es que se lo pasaron muy bien. Esto fue en Nochevieja, la Nochevieja de los Mayores, en el Bailongo. Eso es eso fue ayer por la tarde. Y también eh, tenemos buenos datos para cerrar el año en el aeropuerto, porque Bate da dos récords. 15 millones de pasajeros han pasado por allí a lo largo de este 2019 y ayer, eh, para felicitar a ese pasajero 15 millones, hasta la propia directora del aeropuerto, Laura Navarros, a pie de avión, recibió a, al pasajero 15 millones para darle un obsequio y, y así felicitarlo para sorpresa de él, porque no, no, no sabía Tiene que nada. estar bien, ¿eh? Uh -huh. Que te reciban con honores cuando bajes de <ríe> un avión. Es que sí. Y bueno, un tema propio que sacamos ayer. Los vecinos de Torrellano se movilizan por la instalación de una antena de telefonía. La construcción no cuenta con una licencia definitiva del ayuntamiento y apuestan porque se ubique a 500 metros donde no pueda molestar a nadie en apenas un radio de 600 metros se encuentra más de una veintena de casas y los vecinos pues no están dispuestos a que este proyecto siga adelante para empezar se han manifestado a la entrada para impedir el trabajo hasta que no se consiga la licencia municipal y luego aseguran que ya lucharán para que la tiren nuestra compañera amarga estuvo con uno de ellos le escuchamos lo necesitamos es que tengan la licencia. Una vez que tengan la licencia, pues ya veremos la otra manera de, de intentar que no la construyan. Pero eh, el problema es que están construyéndola sin tener la licencia definitiva del ayuntamiento. Algunos vecinos se han venido y se han manifestado y se han puesto en la puerta para que no sigan trabajando. Es la única solución que encontramos para, para realizarla. Eh, lo único que necesitamos es que tengan la licencia. Una vez que tengan la licencia, pues ya veremos la otra manera de, de intentar... Bueno, Iciar, te he puesto a Juan Francisco Moragues, que es el alcalde pedanio, uh -huh. no te he puesto al vecino con el que estuvo Marga García ayer. ¿Lo ponemos ahora? Lo ponemos ahora, eso es. Se supone que la cobertura de estas torres son de como 5 kilómetros. 500 metros más allá hay una zona de varias hectáreas sin, sin edificaciones, sin molestar a ningún vecino. Hacia el otro lado también hay. Eh, ¿Han escogido esta? Pues quizá precisamente porque haya un poco de núcleo poblacional, pero... No molestarían a nadie, ni visual ni, ni con las mmm, historias que pueda generar una torre. Se supone que a partir de ahora, si ellos empiezan a volver a tra querer trabajar, vamos a meternos dentro y si nos metemos, cometemos infracción. Pero mmm, no nos queda otro remedio, no... ...invitamos a, a la población de Elche a que nos echen una mano... ...porque tampoco sabemos cómo defendernos. Pues que decían los vecinos que la empresa ha aprovechado estos días de Navidad... ...para llevar a cabo los trabajos y que no les digan nada... ...y han asegurado que ante esta situación pues no les queda otra que manifestarse... ...y además el pedaño eh, dice que está en contacto con el alcalde... ...para encontrar una solución definitiva... ...ya que afirman que urbanismo todavía no ha dado el visto bueno... ...pero lo que tienen claro es que van a seguir luchando. Pues así terminan ellos en Torrellano, movilizaciones. También comenzaron el año con movilizaciones en esta ocasión para que eh, les hicieran caso de una vez por todas y cumplieran con las promesas de un colegio nuevo uh -huh. para la paz de Torrellano, porque el que hay está en unas situaciones lamentables, sobre todo los barracones. Uh -huh. Dicen que será una realidad en 2020, a finales de 2020, mm. el último anuncio. Sí, mm. A ver si es verdad. Ya veremos. Ya veremos. <risa> eh, un último apunte es, hoy se liberaliza la AP7, ¿no? Uh -huh. Ya lo dijimos ayer, mm, esperamos que no cojan mucho los coches hoy, que hay mucho transporte público, taxi, que, alternativas que coger a partir de las 10 de la noche. Recordamos esa autopista desde Tarragona hasta Alicante, pero que eso sí que ah. va a ser una realidad definitiva en este 2019. Está muy bien que todo que haya más más servicios gratis, como es. el de poder pasar o disponer de la autopista circular por la autopista A7, porque 2020 también nos esperan aquí en Elche incrementos. Eso, ya, incrementos si son... de impuestos, tasas y precios públicos. Buenas noticias, por favor, para este 2020. <risa> pues muchas gracias, Icy, voy a seguir con la ronda, pero a la una te esperamos aquí. Eso es, a la una, en el último informativo de este 2019, mi compañera Marga y yo, y además este, esta noche también estaré en el Telenit, porque recordamos que nuestro compañero eh, Salvador Campello va a dar ah. esas campanadas a partir de las 12 menos cuarto, entonces hacemos ahí un relevo. O sea, que presentas <risa> también el Eso informativo, es. el último del año Eso de 2019. Es. No será el primero que has presentado, no, ni no, será no. el último que presentes aquí. <risa> pues Iciar, eh, encantados también de verte con todas las imágenes y las noticias que estés preparando. Aquí en la radio, también en la tele en Telech, a partir de las nueve y media de la noche. Nos vemos y nos, nos escuchamos. directo. Gracias. Pasen un buen día. Y nosotros continuamos mmm, continuamos con la ronda informativa Y lo hacemos eh, dando la bienvenida a nuestro compañero Paco Gómez, que se ha incorporado de las vacaciones. Veamos qué nos cuenta del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. En este último día del año 2019, la actualidad del Elche Club de Fútbol viene marcada por los dos frentes, el institucional y el deportivo. En el segundo, la plantilla volvió ayer los entrenamientos y lo hizo sin su líder, sin su técnico Pacheta, que por desgracia... Tuvo que estar en salas de los infantes para enterrar a su madre que falleció. Un duro año para Pacheta que perdió hace unos meses a su hermana y ayer a su madre. Hoy ya se incorporará a los entrenamientos. Hoy doble sesión por la mañana a las nueve y media. Por la tarde a las cuatro para preparar el primer partido del nuevo año. Será este sábado a las ocho de la tarde en el Martínez Valero frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo que abre la zona de playoff. Los ilicitanos esperan llegar a ese partido en un gran momento como despidieron 2019 o como van a despedir 2019 lo cierto es que para ese partido la baja segura es la de claudio Medina, el delantero que está de baja hasta mitad de febrero y se espera que nino pueda llegar a tiempo para ese partido en el capítulo institucional destacar que ayer se celebró junta extraordinaria de accionistas donde no estuvo el nuevo dueño bragarni que sin embargo ya está representado por tres de los cinco miembros ...miembros del nuevo Consejo de Administración. Se mantienen del anterior el presidente Joaquín Buitrago... ...que de momento sigue siéndolo... ...y también la directora general y consejera Patricia Rodríguez. Los nuevos integrantes, hombres de confianza de Bragarnik ...son los abogados Alejandro Martínez y Julio César Giner de un despacho de abogados de Valencia y Omar Floro, hombre de confianza que ya estuvo aquí junto a Ricardo Pini cuando eh, se eh, consiguió en este caso eh, pagar y hacerse con el control accionarial de ese paquete accionarial que va a suponer después de los puntos del día aprobados ayer que Bragarnik va a tener casi el 100% del paquete accionarial del Elche Club de Fútbol y es que ayer... Se aprobó una reducción de capital por valor de casi 25 millones de euros para compensar las pérdidas de la entidad que ascendían prácticamente al mismo importe mediante la reducción del valor nominal de cada título. Antes costaban 3,20 euros y ahora cada acción es de tan solo 0,04 céntimos de euros. Se aprobaron también dos nuevas ampliaciones de capital, la primera por una cantidad de 1.373.000 y la segunda por un valor de 2.800.000. Se espera que Bragarnik llegue en los próximos días para tomar ya definitivamente el control de la entidad blanquiverde. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por esta información en el último día del año. Y ahora cambiamos de sintonía y cerramos la crónica de las noticias con Vicente Bordonado. Sepamos cuál es el tiempo que nos espera en Nochevieja. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Último día del año marcado por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, con la ausencia de nubosidad y de viento, la temperatura nocturna en el sur del Camp de ha alcanzado mínimas en torno a los 3-4 grados. En la ciudad, 7-8 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, pero con paso de nubosidad de tipo bajo, por lo menos hasta las horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde, apertura de grandes claros con tendencia a cielos prácticamente despejados en entrada a la noche. El viento en calma por la mañana a partir de mediodía y durante la tarde viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas diurnas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 17 grados, aquí en la ciudad los 16 grados. Para esta noche vieja, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo de componente norte y temperaturas que van a rondar los 9-10 grados. Mucha humedad la que tendremos al filo de la medianoche. Para mañana, primer día del año, estabilidad atmosférica, cielos despejados, tendremos por la mañana de nuevo una situación de viento en calma, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, Temperaturas sin cambios significativos, máximas que en el primer día del año rondarán los 16-17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 7 grados. Los siguientes días marcados por el tiempo anticiclónico, jueves algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, en el último tramo de la tarde, temperaturas sin cambios, el viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad de tipo alto, viento en calma puntualmente flojo de componente terral, Temperaturas en ligero ascenso en torno a los 18 grados y de cara al fin de semana, sábado, cielos despejados, descenso de las temperaturas máximas de 15 grados El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, durante buena parte del día y el día de reyes es posible que tengamos precipitaciones de carácter débil. Disfruten de las últimas horas del 2019 y feliz año. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 Ilusión, magia, regalos, vive en directo en tele la cabalgata de Reyes. El 5 de enero a las 8 de la tarde desde la Plaza de Baix, en directo por Tele-Elch, cabalgata de Reyes. Patrocina Motos Marín. Informativos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 Pues cuando pasan 34 minutos de las 10 de la mañana vamos a cerrar el programa La Glorita hablando de esa fiesta de Nochevieja que ya se prepara, que ya están todos los detalles ultimados en la Plaza de Baix. Hemos hablado con Salvador Campello, teleelche está preparada para retransmitir en directo las 12 campanadas. Hemos hablado con Francisco Hernández Gómez, el maestro relojero de Calendura. Está también preparado para que Calendura no nos falle. Y ahora terminamos con la concejal de fiestas, Mariola galiana Muy buenos días, Mariola. Hola, buenos días. ¿Y cómo ha preparado el ayuntamiento esa fiesta? ¿Qué le van a ofrecer a esas 5.000 personas que se esperan? ¿Vendrán a la plaza del ayuntamiento para dar la bienvenida al 2020? Pues hemos organizado una gran fiesta para recibir el nuevo año como, como merece, con alegría, con diversión, con ocio. Y, y bueno, hemos instalado una pantalla gigante eh, para dar paso a esas uvas y sobre todo tenemos 12.000 vatios de sonido, habrá música a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada Con todo tipo de, de, de o a sea, todos los estilos musicales para agradar o contentar al máximo número de personas poco antes de, de las campanadas eh, se paralizará la, la música pues para, para retransmitir esas campanadas eh, que nos dará calendura y ir tomando las uvas eh, al son de, de las campanadas y posteriormente una vez iniciemos el nuevo año habrá una lluvia de confeti con ese jolgorio y alegría que siempre precede a, a la última campanada y luego tendremos un precioso castillo de fuegos artificiales. La fiesta, ¿a qué hora tenemos que decir a los ilicitanos que pueden ir a la plaza de baile? A partir de las 8 pueden pueden acudir porque como comentaba ya ya habrá estará amenizada con música eh, con el DJ Teló. Un DJ y estará hasta ha dicho a las 4 de la madrugada. Sí, sí, hasta las cuatro de la madrugada habrá habrá música. ¿Habrá proyecciones sobre la fachada del ayuntamiento mientras eh, se estén dando las campanadas o después de las campanadas o mientras el castillo de fuegos artificiales eh, estalle? Eh... No, no, eh, este año lo que hemos eh, proyectado y potenciado es el, el, el la, pues eso, que haya, que haya música, ¿no? y y sobre todo lo que decía esta, llu esta lluvia de confetis y, y el castillo de fuegos artificiales que va a ser bastante vistoso. ¿Cuántas personas caben en la Plaza de Baix? Porque las 5000 la... personas puede ser agobiante o o puede ser agradable. No, en la Plaza de Baix eh, pueden en, en torno a los 7500 personas, caben perfectamente. Con lo que ustedes esperan llenar. ¿Y el equipo de gobierno, eh, los balcones del ayuntamiento van a estar cerrados, adornados? No, no, estarán, estarán, cerrados, estarán cerrados los balcones. O sí. sea que el equipo de gobierno no tomará las uvas cada uno en su casa, ¿no? En familia, sí. <risa> eh, eh, es un día que, que nos toca más que nada, como sabes que salimos de un fin de semana... Eh, sí. y de unas festividades, por lo menos por mi parte y por uh -huh. parte del alcalde, que me ha acompañado tanto el equipo de gobierno también a casi todo. Y, y bueno, y sabes que la Avenida de la Virgen ha sido muy intensa, hemos celebrado intensamente este 650 aniversario, y, y hoy pues hemos eh, dicho, pues oye, un día vamos a estar en familia. Bueno, estarán ustedes, porque si Teleel retransmite en directo las campanadas, Seguro sí. que ustedes están allí presentes, porque estarán viéndolas, ¿no?, eh, desde Televisión. Hombre, por supuesto. Eso, eso que no te quepa la menor duda. Eh, hemos supuesto. hemos hablado con el maestro relojero y ya sí. le hemos dicho que ustedes tienen consignada una partida presupuestaria para reparar eh, la Torre de Calendura y a los autómatas, porque se encuentran muy deteriorados. Sí. Sí. Sí. Una sí. noticia que a él, bueno, le sabe a gloria, porque decía que <risa> prácticamente la torre se estaba cayendo en las cornisas, hay grietas y los muñecos sobre todo Calendureta, que está mudo, eh, sí. precisamente por su grave mm, estado de deterioro. ¿Cuándo, claro, van, a, ¿cuándo claro, van a empezar, sí. supongo que empezarán en 2020, la rehabilitación, la restauración del reloj? Claro, eso ya es exacto. Él lo ha recibido con gran alegría, que lo comunicamos ayer mañana, que estuvimos en La Torre, Eh, comprobando que todo funcionará perfectamente para hoy y lo recibió con una gran alegría y como decías, ahora para 2020, a lo largo del año, se hará esa restauración, tanto de la Torre como como en este caso Calendureta, que como bien decías hasta el momento está muda. De debemos de, de, de recordar que Bueno, que es una... Bueno, la torre es mucho más antigua, pero lo que es el mecanismo data de 1963 uh -huh. y, claro, pues el paso de los años, eh, tanto a las máquinas como a las personas, pues eh, se va notando Así que eh, este año se quedará todo renovado. Y es un reloj único y, además, muy emblemático aquí en la ciudad. Pero no solo la fiesta de Nochevieja es muy esperada, yo creo que el mayor éxito que están teniendo ustedes es la cabalgata de Reyes y sí, la verdad que la cabalgata de, de Reyes en Elche es bastante potente, siempre está muy bien recibida por eh, bueno, por todos los felicitanos y ilicitanas y este año pues vamos a intentar potenciarla algo más, siempre como siempre digo, cada año vamos a intentar mejorar cositas y, y bueno, y sí que me gustaría destacar que el día mm, el sábado 4 en el Paseo de la Estación sobre, a partir de las cinco y media estarán los pajes de los Reyes Magos en una caseta que ten, que hemos instalado para que todos los niños y niñas puedan acudir a entregar su carta de, de regalos y de deseos. Pues, Mariola Galiana, como concejal de fiestas, ¿qué deseo es o cómo va a felicitar? Le, le concedo ya, el eh, porque hay que poner fin a esta entrevista, ¿cómo quiere felicitar el año a los ilicitanos? Pues yo me, me, me gustaría felicitarles el año sobre todo, que que, que, sea, que sea feliz, yo siempre digo lo mismo, que la nueva entrada de año sea eh, todo el mundo feliz, porque a través de la felicidad eh, se consiguen grandes cosas, es decir, unos desean dinero, eh, otros desean, yo qué sé, cosas materiales, pero la felicidad al final engloba todo pues mucha razón mucha felicidad para tú, todos mariola gallea gracias muchísimas gracias a vosotros un saludo y buen, buen fin de año 101.4 tele el radiomarca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 Oh, oh, oh. Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta De Ciclo Sansano Te garanticen el mejor servicio posvenda Rápido, eficaz y profesional Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center Ramón Vicente Serrano 3 Elche Y cuando pasan... Eh... 42 minutos de las 10 de la mañana, las 10 y 42 y tenemos 8 grados y medio de temperatura, vamos a terminar con toda la música que tenemos para el 31 de diciembre, porque hoy en su efemérides vamos a recordar a Odetta, la voz arrolladora del folk, una gran defensora de los derechos civiles que inspiró al mismísimo Bob Dylan y a Joan Baez. are my pillow cold ground's my bed blue is my blanket moonlight's my spread I'm not ashamed ain't that new I've been living with a blue you ever been down you know how I feel feel like a legend got no drive and we are not ashamed. Esta fue Odetta y un 31 de diciembre también nació el cantante de Folk y Country, John Denver, quien falleció a los 51 años al estrellarse su, av su avioneta. En la década de los 60 ganó una inmensa popularidad con éxitos como este, Take Me Home. Almost heaven, West Virginia Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than Y también nació un 31 de diciembre Donna Summer, la reina indiscutible de la música disco. Cosechó cuatro Grammys, uno de ellos por este tema. También falleció el último día de hace dos años Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. La sombra de su padre marcó toda su carrera musical. La versión que grabó con su padre de forma virtual fue su mayor éxito. That's what you are, unforgettable, the near of far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me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 That's why darling it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable to love 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues cuando faltan dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y que esté aquí en nuestra amiga Rosa Lucas, nuestra compañera, para realizar su programa en las próximas dos horas entre amigos, vamos a terminar. Y es que hay tantas canciones y músicas inolvidables que nos es imposible seleccionar la mejor para despedir 2019. Pero puestos a elegir, Terminaremos con la belleza de las versiones del músico brasileño Caetano Veloso. Ella. Acabamos en femenino. La dedicamos a las madres. Feliz año. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto.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 dicada